¡Ay, cómo la amo! Mariu, te dejamos con esto un abrazo inmenso, de bienvenida, de bueno, de mucha onda, con todo lo que está pasando ahí. Como había una cuestión de salud con su um, nieto, así que por eso los recibimos aquí. La Paula Capurro. Hola. La Ana Clara. Y quien les habla, la Eugen Moreno, la Negra. Eh, felices de, bueno, de encontrarnos una tarde más de viernes. Y aquí... ¿En dónde estamos? En La Mosquitera. Muy bien, aquí en La Mosquitera le estamos eh, charlando. Estamos en el programa llamado la rendija, la rendija. Que bueno, todos los viernes tratamos de abordar una temática diferente de cuestiones que nos van llegando, con algunos invitados, invitadas, eh, siempre desde una perspectiva artística, desde una perspectiva... De, de ver otras posibilidades, de ir abriendo más allá De ir conociendo, de ir descubriendo, de ir preguntándonos Exacto Y, y bueno Ir visualizando Visualizando pues. sí. Visualizando este Venimos en venimos en la onda de esto, de visualizar eh, Cuestiones que por ahí o, o están en un imaginario Que está, por ahí está bueno que nos lo cuente alguien que está metido allá adentro. El viernes pasado hablábamos de, de los adultos mayores y de la gente que desde el arte estaba trabajando con ellos. Nos quedó resonando un bueno, un comentario de una de las, de las mujeres que hacía música con los abuelos y las abuelas y decía, de repente me veo en lugares y busco esto, estar en lugares donde nadie quiere estar, son lugares de encierro. Son lugares que no sé si la gente iría a hacer música, a hacer teatro. Y allí estoy yo y ahí estamos ellos. Cuando uh -huh. dijo esto eh, es un lugar de encierro, nos quedó resonando. Y dijimos, ahí va. Hay que dirigir un poco más la mirada. ¿Qué pasa eh, socioculturalmente? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el arte? En los contextos de encierro. Eh, ¿Qué vienen a decirnos? ¿Cómo se resignifica? esto um, podemos ir escuchando una música si te parece le pedimos a Lana Clara ah, me y vamos adelantando que hoy día en el programa tenemos un invitado que ha podido acercarse a comentarnos un poco esto sobre el, el, la parte cultural la parte artística en los contextos de encierro de la ciudad de Mendoza Se me ven por los ojos la gana de salir No me puedo ir, ya no salgo más Encierro un perro que suelto para vivir No me puedo ir, no puedo escapar Se me ven por los ojos las ganas de salir Este idioma se aprende adentro A duras penas hablando con los muertos Se aprende solo escuchando el silencio Mirando para afuera, esta ventana es mi consuelo En el patio, niebie, w w Santos de algodón, ¿cuáles buenos valores para quién perdón? Dios está en la falta, rezando en voz alta, haciendo un fuego blanco, una gran llama blanca, el silencio donde está la verdad, y al margen de todo mama marginal. Do. La Mosquitera Es que creció con el siglo, de también vino tinto, viejo mi querido viejo. buenos y una figura pesada, la edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo, viejo, mi querido viejo, ahora ya camina cerdo, como perdonando el miedo. Sangre mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo yo, yo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Estás escuchando La Mosquitera. Y aquí estamos para escucharnos, también para hablar y así poder seguir escucharnos. Y esto de hablar, por favor, comuníquense con nosotros. Tenemos muchas cosas para compartir hoy y lo que queremos es que tengan a mano nuestro teléfono. Eh, así podemos recibirles sus comentarios, sus opiniones, sus sensaciones. ¿Y cuál es ese teléfono, Paula, querida? El teléfono al que nos pueden mandar un WhatsApp es el 261-30-68-060. Lo vuelvo a repetir, 261-30-68-060. Ahí estamos. El tema que acabamos de escuchar introduce de lleno... Eh, para lo que tenemos ahí hoy para compartir, que ya tenemos a nuestro invitado acá con nosotros, recién llega y introduce de lleno con el proyecto en sí mismo, que estábamos escuchando el tema de Piero, que la verdad que voy a invitar a Gaspar Contreras y bienvenido gracias, muchas gracias para que nos cuentes que estábamos escuchando, porque si yo tengo que hablar de los intérpretes quizá me quedo corta, yo quiero saber Bueno, primero gracias por, por invitarme, la verdad que es un, un placer estar en la radio y en esta radio, precisamente con todo lo, lo que simboliza la, la mosquitera para la música y para la comunicación popular. Eh, lo que estábamos escuchando es Conducta Calle, una banda musical formada por personas privadas de libertad del Complejo Penitenciario San Felipe, acá en Mendoza, y la versión que vamos a hablar un poquito más de, claro. de Conducta Calle, pero la, la canción que estábamos escuchando es la versión que hicimos junto al queridísimo Piero Y dio la casualidad que este año, cuando, cuando le proponemos a Piero hacer una versión juntos, eh, surge la, la información de que este año mi viejo cumplía 50 años. Después de que Piero escuchó la versión final, dijo claramente esta tiene que ser mi versión oficial por los 50 años. Wow. Le dio mucha rosca a él, gracias a Dios, que eso nos ha servido mucho para seguir difundiendo el, el trabajo. Y de esto que te decía, tuvimos la la posibilidad de que todos los medios de, del país y los medios más importantes compartieran esta información, creo que de hecho fue una de las pocas veces que Clarín no mintió cuando subió la información de Conducta Calle, Clarín lo hizo tapa, y Piero estaba en una nota en CNN en español desde Miami, pues estaba en una gira internacional por Estados Unidos, y el periodista le preguntó cuál era la versión más linda que había escuchado de su canción. Que habían alrededor 45 artistas habían hecho esta canción. Y él respondió que habían muchas versiones lindas, pero que indiscutiblemente la que más lo movilizaba había sido una que había grabado con presos de, de Argentina. Wow, Así mirá, que fue muy, muy movilizador. Muy, muy. Escuchame cuando decís cuando nos comunicamos con Piero, para los que no sabemos, eh, ¿nos podés contar ahí cuál es tu labor allá adentro? Sí. En, en yo lugar? estoy, yo estoy a cargo del área de cultura del complejo San Felipe. Y surge esta banda, que ya te voy a contar cómo surge uh -huh. esta banda Y empezamos a, a trabajarla desde el área de cultura ah, eh, Yo el, pro, el proyecto este lo llevo adelante junto a Lucas Saja Un músico compositor de La Hostia que tiene la provincia Y que tenemos la suerte de que trabaja adentro del complejo Nada que ver, él trabaja en la parte de cómputos Pero se suma al proyecto un musicazo, licenciado en claro. composición musical Y es quien... Quien le da la magia para, para grabar. Nosotros los, los instrumentos con los que tocamos son instrumentos que están en sus últimos momentos. Están a punto de morir cada uno de los instrumentos. Con lo que se puede, lo que con hay Con lo que se puede por ahora. Y Lucas lo que hace es ponerle la magia y grabar afuera lo que no, no, no alcanzamos a grabar adentro por, por la calidad de los instrumentos. Mirá, mira qué interesante. Nos contactamos con el artista, sí. algunos los conocemos. Todo, yo siempre digo que. al artista que más le agradezco es a Víctor Heredia, Ajá. que es con el primero que, hice, que grabamos. ¿Por qué? Porque Víctor lo contacté por una relación, no, no nos conocíamos personalmente, los dos teníamos una muy amiga en común, que era la Negra Sosa, sí. lo contacté por ahí, le dije Víctor, yo, mi nombre es Gaspar, soy amigo, de, era amigo de la Negra, y quiero que te sumes a este proyecto. Sí. ¿Y por qué al que más le agradezco? Porque nunca había escuchado nada de lo que hacíamos. Cuando lo contactamos a Piero, uso como carta de presentación, mirá lo que hicimos con Víctor. Cuando contacto ah. a Adriana Varela, le digo, mirá lo que hicimos con Y ahí Piedra. ya tenés y ahí carta empezás. de presentación. Y ahí empezas, claro. Pero eso, claro, súper agradecido. Víctor no, no sabía qué le íbamos a proponer. De hecho, cuando le mandamos con Lucas la primer propuesta, la respuesta de, de Víctor fue, ¿están seguros en versión cumbia? Miren que mm. esto es un himno. Miren que era, eh, Bailando con tu sombra, era una canción muy fuerte, que en Chile es muy muy querida. Sí. Fue, estuvo en el Festival de, de, de Viña Con premiada, esa canción fue premiada. Sí. Como balada, a otro ritmo sí. Y a la vez en un momento Donde el empoderamiento femenino Estaba como muy en auge Y podíamos hasta comernos el chasco De que se nos acusara De querer romantizar el femicidio Entonces esto fue un, una charla que tuvimos con Víctor A ver si convenía seguir con esa canción O no, y Víctor llega a la conclusión De que era una canción Que se tenía que, que, que Trabajar y seguir con el mensaje que había tenido Inicial, esa fue la, la Propuesta, por eso fue Muy grato la, la participación de Víctor y fue muy grato que él acompañara eh, y, y difundiera también este proyecto. Escuchame, vos estás hablando y yo digo, wow, a mí me da toda la sensación que estamos hablando eh, de esto, de situaciones culturales en contextos de encierro sí. y el imaginario que muchos tenemos es que todo lo que estás contando es, no es muy probable que uh -huh. suceda. Es como que estoy necesitando que me cuentes, bueno, che, Todo bien, como que empezamos por la puerta grande a contarme lo que pasó por la puerta grande. Contame, por ejemplo, un día de esa situación cultural que llega, que un profe de música y que hay gente a todos los eh, a todos los internos le reciben su taller de música o de elección, o, o cómo que es digo, que se armó de si una banda sí. un día para el otro no sé. Mira, había, como te digo, muy pocos recursos en las cárceles de, claro. de material cultural. Me, me encuentro con, con uno de los chicos, Diego, quien es eh, el, el monitor de la banda, que me decía que él era músico, que su abuelo había sido músico de los Ciracundos, que su papá era músico y que quería ver de meter un teclado. Hace dos años, hace. Eh, hoy estamos a cuatro. Hace 15 días, Conducta Calle cumplió dos años <ríe> y cuando nos presentamos por primera vez tocábamos con tachos de basura. Los tachos de pintura a uno le poníamos. Una almohada adentro, al otro le poníamos Sintex arriba para que tuviese distintos sonidos. Así empezó Conducta Calle. Empezó ah, claro. a crecer, hoy tenemos prácticamente claro. todos los instrumentos, Eso. tenemos un sonido propio <ríe> y lo importante es que todas las cosas son de los chicos. O sea, ellos son quienes han ingresado sus instrumentos y, y además del el proyecto de Conducta Calle, lo que yo les he pedido es que, como en algún momento van a empezar a salir traslados o libertades, mm. cada uno tiene la obligación de enseñarle a otro a aprender a tocar un instrumento. Como, che, dejar el Conducta lugar calle, Yo le planteo que Conducta Calle es como una factoría. Es como eh, como los playeros. No sé si conocen cómo es la estructura de los playeros. Ver, Hace contamos. 40 años existen los playeros. Pues, ¿cómo hacen si están siempre jóvenes? Van cambiando los cantantes, igual que la barra, que la conga. Van cambiando los cantantes y sigue siendo como una factoría. Ya los abuelos no están, quedaron los hijos, ahora los nietos de los playeros originales. Sí. Esa, esa es la, la idea de, de Conducta Calle, que Conducta Calle siga siendo siempre una banda musical de personas privadas de libertad. Que se sabe que es la banda estable, digamos. Exactamente. Y eso dio pie a distintas bandas. Hoy tenemos tres bandas, una de folclore, cuatro bandas, perdón, una de folclore, una de cuarteto, ATR, que es una banda de cumbia villera, villera, villera, y me falta una, a Apertura, que también está haciendo una cumbia... Está muy interesante. Están empezando los chicos. Hace uno o dos meses han empezado esas cuatro wow, bandas nuevas. ¡Wow! ¡Qué zarpado! Debería. Y eh, tengo una pregunta. Lo, sí. ¿Está pensado abrirlo por decir que has nombrado ya que ha pasado un buen tiempo y se han organizado como, bueno, hoy concierto y abrir las puertas para que vayamos sí. a escuchar concierto? Ah, no lo hemos pensado, Eso, pero estaría no. bueno. Lo que sí, ese, sí se hace y seguido. Eh, para las fechas especiales, día del niño, día del padre, navidad, día de la madre eh, Hacemos una gira intramuros o sea, Empezamos uh -huh. el lunes y terminamos el domingo Lunes-mar. Toda la semana vamos a visitar el módulo que tiene visita Y la verdad que la recepción de la visita es excepcional Y el año pasado para el Festival de Santa Cecilia Que es el festival de música en contexto de encierro que se realiza en el penal de Cacheuta con todo un mega operativo de protocolos de seguridad, se trasladó a toda la banda de conducta calle y todos tocaron en Cacheuta, que la verdad que la recepción fue excepcional. Yo sí. Cuando nos, nos, los chicos estaban subiendo, lamentablemente tuvimos que ir separados, ellos iban en un móvil de, de traslado, yo tenía que ir en un auto. Sí. Yo les decía, estaban, como te puedes imaginar, que trasladan a una persona privada de libertad con sus esposas, eh, como corresponde. Y con lo, y ya, Entonces sí. yo les dije... <coughs> De acá hasta Cacheuta, ustedes van a ir como personas privadas de libertad. Una vez que se bajan en Cacheuta, no son eh, presos que están haciendo música. Son artistas que están en canas, que son dos conceptos completamente distintos. Uh -huh. A ustedes los han convocado como artistas, no como presos que hacen ¿Qué? que tocan tarrería. Son artistas que van de gira a otro lugar. Y así lo viven los chicos. Y así es. Guau, wow, qué fuerte. Sí, lo, que, lo que decís, la verdad que es como... Eh, ese es el imaginario que digo, bueno, nos toca cierta fibra de cómo será hacia adentro Y bueno, y tal cual, el remanso regalo de que poder grabar de por sí eh, cualquiera de, de los que nos dedicamos al arte A la música, ese, ese guiño que también nos hace el camino de otro, el camino que nos marca un otro, una otra Eh, estamos siempre mirando, hay, hay, gente que nos marca en nuestro sí. camino. El hecho de poder eh, que, que hayan podido grabar con estas con estos grandes artistas. No, y, y para que cualquiera, que cualquiera que digo, no para más. ellos, para cualquiera. Para cualquier músico. A ver, yo recién decía Víctor Heredia. ¿sí? Víctor sí. Heredia, todo el mundo conoce su compromiso, su historia, sí. la situación de su hermana, que todavía sigue desaparecida, su compromiso con la música popular. Y en el imaginario colectivo es. Víctor Heredia se prende a estas cosas. Sí. En el imaginario colectivo es, che, qué bueno lo del mono de Capanga, pero el mono hace estas cosas. Cuando hablamos con el mono, el mono dice, che, es la primera vez que, me, que entro a una cárcel. El mono nunca había entrado a una cárcel. Ah. Pero, por ejemplo, Ricardo Moyo es un artista que, primero, no hace dúos con nadie, a no ser que sean megafiguras, David Levón, Víctor Heredia. Sí. Y, segundo, nunca lo vas a sacar de su, eh, de su ritmo. Bueno, Tengo algo para contarles. A ver. En dos meses presentamos una salsa con Ricardo Moyo. <risa> una canción de ellos, de Divididos, hecha salsa. Este es el fenómeno de Conducta Calle, que lo que le pedimos a los artistas, los artistas se suman y no ponen condicionamientos. Lo único wow. que hemos respetado, la idea es sacar a todos los artistas de su esquema musical. Por ejemplo, para septiembre vamos a grabar con eh, los Caligaris. Uh -huh. Los Caligaris, música de fiesta, pachanguera, cuarteto. Bueno, lo sentamos y le dijimos reglas iguales para todos, a ustedes los vamos a sacar de ese contexto uh -huh. Entonces, con los Caligari vamos a hacer un bolero por ejemplo. nos vamos a ir a ser bolero los únicos dos que claro. hemos que, es cambiarlos completamente el único que hemos respetado por una cuestión de, de tradición, por una cuestión de que el argentino es medio pacato y no nos queremos arriesgar demasiado es eh, con Facundo Toro el hijo del gran Daniel Toro vamos a hacer samba para olvidar Y es una versión folclórica, popera, medio eh, Abel Pintos. Es el único que no nos fuimos al carajo. Decir, vamos, bueno, vamos a hacer un cuarteto de samba para olvidar. Y después lo que te comentaba recién fuera de, fuera de aire, con Adriana Varela también vamos a hacer un juego con, con el tango, pero tampoco nos vamos a ir, nos van a empezar a perseguir la gente fanática de Goyeneche y nos van a agarrar a piedrazos. Así que va, va a ser como una versión. Interesante fusionada de tango eso no, no no nos vamos a hacer los, los locos con eso Recién hablábamos de Víctor Heredia ¿Te parece que escuchemos algo de lo que hicieron Eso, Dale, de lo sí. que hicieron los chicos con Víctor Heredia? Allí va ¿Quién podrá quererte como yo te quiero amor. Pregunto quién podrá quererte como yo. Siempre lo decías si y me atabas a tu piel con ramos de besos que escuchábamos caer sobre los techos de sí. Lluvias, otoño, en abril. questa nostalgia mm -hmm. de... Vamos volver, nos traía el ángel, ciego del amanecer, y se escuchando La Mosquitera. Ah, ¡Qué emoción escucharlo, al Víctor Heredia junto con toda esta gente! Y un mensaje. Hola, soy Ricardo y sí estoy de acuerdo con la reinserción de las personas privadas de libertad a través de la música. Muy linda y lo sigo a través de las redes y muy linda la radio. Gracias Ricardo por comunicarte. Y le tenemos que agradecer a Ana María Bueno que nos llamó por teléfono y habló con la operadora. Está, está. Es que, está en el teléfono, estoy... perdón, no Hola. había entendido bien. Nos vamos a comunicar entonces con ella. Hola. Hola, ¿cómo Hola. estás? Hola. Tal? Buenas tardes. ¿Cómo? Buenas tardes, ¿cómo estás Ana María? Bien, escuchándolos como siempre. Qué hermosa. Este, gracias muy lindo ese este trabajo. Ahora eh, esa canción, perdón, es una canción horrible porque es un femicidio. Sí, sí acá está escuchando no. Gaspar. Entonces no me gustó eso, que hayan elegido, sí, elegido yo... a la artista, pero sí esa canción que fue ganadora en el en Viña del Mar, que la cantó, este ¿cómo se llama el, el joven este? Abel Pintos. Pero, Abel Pintos, sí. Bueno, y esa canción es de un arrepentido en la cárcel porque mató a, a Lelí uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que, no sé cómo Víctor Heredia la canta ahí, porque no la canta más, por suerte. Sí. Y yo, eh, como no estoy de acuerdo con los femicidios, sí, tal cual. Entonces, esa canción me pareció horrible. Ana María, imagínate que acá desde la radio, vos sabés la mosquitera, es eh, como vos. No estamos de acuerdo, Así es. ninguno de los que estamos acá. Y entonces recién hablábamos de por qué invitarlo a Víctor Heredia y justo con ese tema y nos comentaba justo lo, lo que comentaba Víctor Heredia. Ana María, un gusto, Gaspar es, sí. es mi nombre. Eh, surgió la, la idea, a ver, el, quien contacta a los artistas soy yo y después analizamos con los chicos qué canción es la que vamos a hacer. Eh, yo trato de que, de que eso pase por decisión de los chicos, no, no mía. Eh, este tema es un tema que está muy popularizado por las canciones de cancha Esa fue la, la iniciativa Cuando lo grabamos con Víctor, sinceramente eh, no, no tomamos esta dimensión de que, Porque como vos decías, es, es la historia de un arrepentido Es una historia real que de Ví Víctor, de hecho, conoció a esta persona en, en una cárcel. Sí, que él recorrió todas las cárceles. Exactamente. Va, no todas, varias. Varias cárceles. Esta es varias, de la, de la es. cárcel de Batán, creo. Claro, y eligió para y, hacer esa cárcel. Y el, ese, este esa... muchacho no, no, no hablaba y él preguntaba a quién era. Y era le decían el loco. que y Por las noches él se levantaba y bailaba con la sombra de, de su alelí. Cuando terminamos la canción, justo una semana antes explota el terrible caso de, de Juan D'Artes, y nos replanteamos realmente con, con Lucas, que es parte del equipo, ¿no? No, con, no con los chicos, sino nos replanteamos el tema de, de qué hacer con la canción, y lo hablamos directamente con Víctor. Y Víctor planteó eso, que obviamente todos conocemos la, la, la línea ideológica de Víctor y sabemos que él, como cualquier persona de bien, está absolutamente en contra de estos crímenes que están habiendo y que hoy están siendo lamentablemente una pandemia en todo el mundo. Eh, y Víctor planteaba de que no es, a ver, no es si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo de Cacho Castaña, no es eso. Es un poema que él escribió, ...a una persona que se sentía arrepentida... ...entonces él me dice... ...yo no lo veo como que sea que estemos romantizando... Eh, ...el femicidio... ...fue decisión que tomamos en conjunto con, con Heredia... ...sí creo... ...como error propio... ...que no estuvo bien elegida la canción... ...ahora la versión yo creo que, que es simbólica... Eh, y, y, ...y algo también que me hace ruido... ...que era algo que yo hablé con, con gente... ...con chicas de, del colectivo... Eh, ...de Ni Una Menos... ...era... ...yo tenía ese miedo... ...yo dije bueno ahora van a salir los medios... ...a criticarnos por la canción elegida... ...y yo decía... Por qué a Abel Pinto nadie se la criticó y a nosotros sí. Sí bueno porque a Abel Pinto la presentó allá no la, no lo podíamos criticar. Yo lo he criticado pero no tengo los medios más que la mosquitera que te van a escuchar y además soy una persona y desde la organización creo feministas no no no vamos a estar nunca de acuerdo puede haber sido una equivocación Fue un error es, nuestro de, sí de, de Víctor pero este yo ahora que tengo la oportunidad de escucharlos a ustedes Ahí. Sí, totalmente. Comparto, este, comparto, comparto y, plenamente lo que nos plantea. Bueno, Ana María, ¿sabes qué? Eh, <coughs> para nosotros es una súper alegría que te comuniques así. Lejos de, de ninguna incomodidad, al contrario, celebro eh, este espacio que podamos... Justamente, me parece hablar de esto, de las contradicciones mismas como seres ¿sabes? humanos, porque digamos contradictorio. Digo, ay, qué bueno que, que estos pibes... Eligieron esa, can esa canción porque la conocen de la cancha y poder tocarla con su con el autor. Mirá vos, eso es una mirada muy sesgada a, a la gran mirada que estás haciendo vos y que todos estamos pudiendo analizarlo y lo cual compartimos. Bueno. Y el este es el resultado y lo estamos pudiendo hablar y claro. creo que también la idea es crecer y dar como ese paso juntos. Sí, y claro. algo, algo a que también lo quería comentar, eh, esto yo sinceramente... <coughs> Hay un cuadro en la entrada de mi oficina gigante con una frase del Papa Francisco que dice ¿Quién soy yo para juzgar? Porque a mí me pasa con mis amigos y dice, Che, qué lindo lo que estás haciendo, pero ¿por qué eh, podés trabajar con un ladrón, con un narcotraficante? No, eso a mí no me interesa. Para eso, pero pero pará, cuando nos contactamos con Axel, para grabar con Axel, Axel nos hace una pregunta que fue la primera vez que me llegó. Dije, epa, tiene que ver por ahí a lo mejor... Me dice. Yo Lo único que necesito saber es si hay alguien que esté por violencia de género o femicidio. Y yo nunca me había puesto a pensar si tenía... Porque no, no, no sé las causas de los chicos. Y tuve que sacarme esa duda por pedido de la gente de Axel y no tenemos ninguno de los chicos que está ni por violencia de género ni por femicidio. Claro, a lo mejor una actitud inocente Exactamente Pero es bueno tenerla en cuenta sí, La porque, tenemos más que en cuenta eh, Si no que les, eh, parece como un estímulo Perdón, no quiero decir no, que ustedes lo hayan hecho con ese sentido Pero a mí este, la música me encanta Yo soy también música Y eh, me parece que la inocencia de los, de los jóvenes No me importa, digamos No quiero criticar a los jóvenes que están detenidos Lamentablemente, ¿no? para ellos y haber hecho eso con Víctor Heredia, claro. Pero uh, es bueno analizarlo y, y rever eso, ¿no? Y lo, Justo. Lo, lo la primera canción. Lo ¿no? hemos hecho. La primera canción es esa, ¿no? Y yo creo que la rendija no está con eso y bueno, yo no estoy con eso ni la radio. Se entiende, y por se suerte entiende. tenemos a la mosquitera que podemos se puede hablar. Se puede decir, perfecto. Que podemos decir lo que no estamos de acuerdo, aunque. No sea eso, pero sí, yo creo que sí, que mi opinión está de acuerdo con los principios de la mosquitera y de la rendija. Te garantizo está que bueno. los míos también. Bueno, bueno, me alegro. Muchas muy. gracias. Bueno, gracias. Este, gracias, Ana María. Saludos a Valeria. Bueno, los sí, principios, y sí. O sea, perdón, ya les voy a decir porque estoy en situación crítica. Yo, este cuando hablo, soy la Ana María Bueno, no soy la mamá de Valeria. No, ya sé, pero, eso es la Ana siempre, María, saludos pero, a la Valeria No, pero ustedes nunca me, eh, ustedes eh, me, cuando yo llamo siempre me vinculan con Valeria que es una gran actriz que lo es y me siento muy orgullosa de ser su mamá pero no quiero que me, que, ah, yo lista. quiero tener mi identidad <risa> Valeria tiene Claro que la tiene Ana María Yo soy la Ana María Bueno, que llamo la radio y bueno, los saludos Se los podré dar. Gracias, Ana María. Quiero. Yo te <ríe> Por invito... eso, si no, no llamo más, porque siempre me vinculan así. Y yo soy la Ana María. Ana y ella María. es Valeria, mi gran hija, hermosa <ríe> actriz y persona. Bueno. Ana María, ¿te puedo decir algo? Sí, te invito no. a que sigas a los chicos en las redes Y que veas no solamente lo musical Sino todo lo que se está haciendo detrás de un trabajo La Fantástico. verdad que Un, tra un <risa> trabajo grande sí, sí. De bienestar en contexto de encierro Donde la idea es apostar al, al liderazgo Y al florecimiento personal de, de cada uno de los chicos Y te sí. pongo un ejemplo concreto eh, Ana María sí. eh, El último acto El último acto del día de la bandera El abanderado Del, hay tres instituciones educativas, como en, como en la calle: primaria, secundaria y CCT. El abanderado de la primaria, el abanderado de la secundaria y el abanderado del CCT, los tres eran músicos de conducta calle. Qué Ahí uno se da cuenta que realmente. He escuchado algún payaso decir, ah, los pones todo el día a boludear con instrumentos y no hacen nada para la sociedad. Ahí está más demostrado que se está y lo haciendo del un payaso. ¿Y a qué te referís? No, o ¿sabes la cantidad de comentarios que me reciben mis amigos que me dicen, no, están todo el día boludeando con un instrumento? Bueno, no me quiero chupar el programa, pero perdón, sí. este, eh, tampoco me gusta eso de que le digan al, a cualquier delincuente, no no me refiero a los que están en, en, en actitud de encierro, sino a otros que están en el gobierno se les dice a veces payasos. Y los payasos, yo no estoy de acuerdo que insultemos a los payasos porque los payasos nos hacen reír, nos hacen... Tienes razón así que este, ¿cómo, cómo, hago, cómo hago para escribirlo? No. me voy a tener que poner a pensar en eso, perdón, Monicaco, de decir <risa> más cuyano Mónica. Monicaco. <risa> Monicaco en las arvejas así como. es Exacto. perdón, perdón No, me no perdón. Es, tiempo. es como si te quisiéramos pedir perdón a nosotros por, a vos, por lo que sea escuchame, cuando uno eh, se asoma por la rendija bueno, se asoman muchas cosas como estas sí, así que, gracias Bueno, gracias a Hasta una próxima. Qué y hermoso el programa. Gracias. Chau, chau, chau. saludos. Abrazote. Desde el estudio recuperado para la comunicación popular, estás escuchando La Mosquitera, Radio Comunitaria. FM88.1. No puede escapar se me llenan por los ojos la gana de salir no me puedo ir ya no salgo más bien volvemos a, al aire de la mosquitera estábamos escuchando un tema de Conducta Calle, Conducta Calle. ¿querés eh, presentarlo al tema? ¿con quién estuvo? ese tema lo hicimos con el mono de Capanga con Martín y Fabio y estuvo muy buena la experiencia porque el mono vino con Piero y con Víctor eh, grabamos, ellos grabaron en Buenos Aires con dos estudios de Buenos Aires que están haciendo un laburo de honorem, que van y montan un estudio móvil Eh, pero el mono vino. Así que Marcos, uno de los pibes que está, que está allá adentro detenido. El padre vive por acá, es vecino de la zona, tiene criadero de y chancho. Me vine hasta acá, busqué dos chanchos. Uno puso lechuga, otro puso el pan, yo compré afuera la leña y nos hicimos un, dos terribles lechones con el mono ahí. Y pudieron compartir Así con que él. Así que el video que hemos compartido es parte de ese almuerzo que le regalamos las zapatillas de Zinca que hacen los chicos y que Zinca hizo la, las zapatillas con la marca de Conducta mm. Calle. Y un dato importante que no dije. La marca de Conducta Calle la hizo Tite Barbusa. ¿Quién es Tite Barbusa? No es popularmente conocida pero es una de las mejores diseñadoras que tiene Mendoza y está acostumbrada a hacer marcas de músicos. Hizo solamente la, la, el logo de Soda Estéreo. ¿Ubican el logo de Soda? Bueno, ella hizo el logo de, ah, de Conducta mira Mirá. Así que nos comimos terribles lechones con, con el mono y, y si ven en, en Facebook y en Instagram que están los videos de de Capanga, ahí se ve comiendo los chicos. y Eso te iba a preguntar, que recién decías eso. Entonces, ¿dónde podemos acercarnos para ver? ¿Ponemos Conducta Calle? Conducta o sea, o Calle, las redes... solamente así, en Facebook e Instagram, Conducta Calle, y después en, en mi canal de YouTube, porque por cuestiones de, de eh, derechos de autor, no puede haber un canal de YouTube, ni Spotify, ni iTunes, de, de Conducta Calle, que es licenciado Gaspar Gaspar Contreras. Ahí yo subo todos los videos de, de lo que pasa en los medios con Conducta Calle, porque a todo esto, esa es otra movida. Los chicos, los medios han ido a cubrir a los chicos cada tanto adentro, pero ellos no ven lo que pasa afuera. O sea, ellos no ven de que... Me al que llaman, por vos por ejemplo, negra, ¿a quién llamaste para la entrevista hoy? A mí, Ay. que soy quien está como a cargo del proyecto. Entonces ellos no están viendo eso. Cuando el domingo del Día del Padre, que fue el gran apagón, ellos vieron por el celular que en Morphy, el programa más visto de Telefe... estaban hablando de conducta que ellos no podían creer. Esto que te decía recién, no hay diario nacional. Que no haya hablado de los chicos Todos los diarios de la provincia Menos uno, que no lo voy a nombrar Menos uno, han hablado de, Se pueden ¿no? No, no, no, yo la una, mosquitera. Cuestión, una cuestión personal, no puedo decir que es MDZ Pero bueno, Está bien. Eh, todos los diarios De la provincia han hablado De conducta calle, todos Todos los canales, Asequia, Sitio Andino El 9, el, todos los medios La verdad que es increíble el fenómeno que ha generado Y el impacto que ha generado Y la buena onda de los medios que ha generado uh -huh. Bueno, genial. Este antes de, de quedarte un ratito para contarnos sobre un proyecto en más. O si querés, podés comentarlo ahora y lo, y lo vamos despidiendo así Bien. lo dejamos. Hay tranquilo. otra cosa eso sí. que teníamos ahí bajo la manga, por favor una, contanos. Sí, una cuento. invitación. Una invitación, les, les voy a comentar. Eh, yo tengo una especialización, les, les hago una introducción, sí. tengo una especialización en bienestar organizacional. Cuando me recibo hago ese posgrado. Eh, mi mentor, que es Juan márquez Que es el tipo que más sabe de bienestar corporativo Organizacional en América Latina Me dice, che, así como Lo puede implementar Apple, Coca-Cola, Microsoft Que son empresas en las cuales yo no voy a trabajar nunca ¿Por qué no lo implementas en la cárcel? Yo estaba como profesor De la cátedra de felicidad Hay una universidad, Carmen Mendoza, que tiene la primera cátedra De felicidad, igual que Harvard, que Yale, que Pensilvania Hay una que la tiene acá Se ¿En qué a... universidad? Fundación Universitas Uh -huh. Yo soy el profe de ahí, de la Cátedra de Felicidad, me dice, implementar en la cárcel. Entonces empecé a generar distintas herramientas, y distintas dinámicas para trabajar el bienestar en contextos de encierro. Así armamos el primer foro de felicidad en contexto de encierro, que contó con la participación de 18 speakers internacionales de primer nivel, gerentes de recursos humanos y de felicidad de bodegas de primer nivel, oradores. <ríe> y fue tan buena la experiencia, eso lo compartimos con todos los complejos, que dije, bueno, ¿qué más hacemos? Quiero hacer otra actividad donde surja <coughs> desde San Felipe, que es donde yo trabajo, pero que podamos compartirlo a todas las cárceles. O sea, que en todas las cárceles se trabaje el tema del, bien, de, del bienestar. <coughs> en el, perdón, estoy sí. con un poco de tos. Enalteciendo alguien, en, alguna idea. Me pongo a buscar en internet a ver qué había relacionado a la temática, que el Día Internacional del Agua está todo bien, pero qué tiene que ver en la cárcel, poco y nada. Me pongo a buscar, me pongo a buscar, me pongo a buscar y encuentro que el 18 de julio por resolución de Naciones Unidas es el Día Internacional de Nelson Mandela y por el trato de Nelson Mandela se utiliza también como el Día Internacional de las Personas Privadas de Libertad por, no sé si saben, si están al tanto lo que son las reglas Mandela, ¿saben lo que son las reglas Mandela? Las reglas Mandela es un protocolo eh, internacional del correcto trato a personas privadas de libertad ¿Sí? entonces dije, chau, tiene que ser esto y empecé a convocar Pero cuando iba a convocar a cara de per ustedes que son productoras también eh, ni, ni comunicacionales, decís, bueno, a ver, <coughs> yo tiro un mail. ¿Qué me puede pasar? Que me digan que no. Y empecé a tirar mail, WhatsApp, Instagram, de gente que yo dije, no, no me va a contestar. Y me contestó. El próximo 8 de julio... <coughs> a ver, acaba el, la invitación. En el, el aniversario del natalicio de Nelson Mandela, Ajá. vamos a hacer el conversatorio de <coughs> Nelson Mandela donde hay dos actividades fuertes, tres actividades fuertes. La primera es... Todas las cárceles de Mendoza van a tener un espacio físico que lleve el nombre del líder sudafricano. Uh -huh. Almafuerte, el, la sala de ensayo, San Felipe, la biblioteca, el penal de Bolón Surmer, la huerta, el penal de mujeres, el Zoom, Todas las cárceles de la, de la provincia van a tener un espacio físico que lleve el nombre de Nelson Mandela. Conseguimos la donación de 27 árboles. Un árbol por cada año de prisión de Mandela No sé si sabían que Mandela durante todo su cautiverio Escribía sus memorias Y la forma de esconderla para que no se le sacaran los guardias Era enterrándola en la huerta Entonces dijimos, agarremos esa idea Y que en cada cárcel se planten árboles 27 árboles vamos a plantar Y lo más importante y lo más simbólico Es esto de la convocatoria a los oradores 27 oradores hemos convocado Uno por cada año también En esos oradores se encuentra Enrique Palmeiro, de Escolas Ocurrentes, que es una escuelas por la paz que llevan adelante desde el Vaticano, el actor Miguel Ángel Rodríguez, el humorista Miguel Ángel Rodríguez, eh, Marcelo Escaglioni, que es subsecretario de Estado y es el representante argentino ante la OCDE, Giselle Rodríguez Milán, que es la directora de... Son 16 países que están... 16 oradores, 30, 29 oradores de 16 países distintos. Giselle Rodríguez Milán es la directora del Granma, El diario que en algún momento dirigió el Che Guevara en Cuba, el diario de la revolución. En Saf Aidar. En Saf Aidar, ayer estuve en contacto con ella. Es un contacto difícil porque ella habla en árabe. Yo me saca el mendocino y me pierdo. Su historia, los invito a que la googleen. Su historia le eriza la piel a cualquier persona. Ella es la esposa de Raiz Wadafi. Ra eh, estuvo, está detenido en Arabia Saudita. Es un bloguero. Y le han dado una condena de 30 años. Y tiene que cumplir, además de su condena de 30 años, tiene que cumplir una condena de que todos los viernes, durante 18 años, recibir 50 latigazos. ¿Saben cuál fue su causa? ¿Cuál es su delito? Tener un blog y hablar en contra del Islam. La historia de ella es impresionante. Yo he estado en contacto con ella, la han recibido todos los países del mundo, los presidentes Naciones Unidas, ha pedido la excarcelación de, de raíz Y la verdad que... Su participación va a ser muy, muy movilizadora. El querido Ignacio Montoya Carlotto, nieto, uh -huh. músico y nieto recuperado, el nieto de Estela que me mandó hoy el video y es un video sumamente emocionante. A eso nos vas a contar porque envían un video uh -huh. conversatorio. A pero A todos les hemos pedido videos entre 5 y 10 minutos ah, hablando de la paz, la libertad o los derechos humanos desde la óptica que ellos quieran tocarla. Ignacio hace una referencia de cómo la música lo ayudó a sanar ese dolor porque su historia de apropiación es una historia... Eh, no sé si la palabra es utópica, pero a diferencia de la historia de Juan Cabandier, que sus apropiadores eran gente de mierda, mercenarios, mal, mala gente, los apropiadores de, de Ignacio eran dos personas de campo que vino el patrón y les dijo háganse cargo a este bebé. Sí, entonces tenía que sanar. Yo después les voy a compartir el video sí, porque es... otro es contexto, sí, sí, la situación. Increíble. El doctor Alejandro Poquet, creador de la, reform de la Asamblea Penitenciaria en el año 99. El doctor Ricardo Gilavedra, fiscal al del juicio de las Juntas Militares, vicepresidente del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Odino Facha, un cantante cordobés de que armó una, una movida que se llama Red Voz por la Paz que agarra discursos del Premio Nobel de la Paz y los convierte en canción. Hace dos semanas Odino ha sido declarado uno de los postulantes para ocupar con el premio Nobel de la Paz 2020. Farid Dieck es un influencer mexicano que explota en las redes sociales, que la rompe y le ha mandado un texto increíble. Liliana Sheines es la directora del corredor humanitario de San Luis. ¿Están al tanto del corredor humanitario? San Luis es la primera provincia del país uh -huh. en tener un corredor humanitario donde el Estado se hace cargo de los refugiados que, que huyen de la guerra. Ella es la, la directora. Eh, Fernando Barbera, el empresario gastronómico. Fabián esto me va a costar el no, pronunciar los Zagdenberg, es el rabino que está en la provincia Juan de Oliva Maya es un emprendedor boliviano que tiene un, em, un emprendimiento fantástico de medición de huella de carbono en las empresas Camilo Molfino Camilo Molfino es un cineasta que su papá era líder montonero y él cuenta su historia de lo al papá al ser líder montonero no lo, no, no es que lo chuparon y lo desaparecieron lo chuparon los milicos y automáticamente lo blanquearon Entonces él cuenta la historia de lo que para él era entrar a la cárcel y como un niño lo separaba de su mamá y lo desnudaban. No, no, la historia de Camilo es una bomba. Cháquer Casal, Cháquer es escritor, conferencista, nacido en el Líbano, él es refugiado, tras la fundación de George Clooney, es escritor, es el, el árabe más influyente en las redes sociales, es bestseller, es una bomba. Pilar Sordo, Pilar Sordo, que ayer tuve el video de ella, Muy, muy simbólico también. Rainer Hauser, un sociólogo chileno fantástico que tiene hoy la cátedra que en algún momento fue del querido Nicanor Parra en la Universidad de Chile. Lucas Malaisi, director de la Escuela de Educación Emocional. Gastón Pauls, que va a contar su historia con las drogas y cómo las drogas fueron su cárcel. Marita Perceval, no sé si la conocen a Marita. Marita es una mendocina. Marita parece. Sí, la, la, la, si la ves, la recontra ubicada, Marita. Uh -huh. eh, Marita es mendocina y hoy está como directora para América Latina y el Caribe de, de UNICEF. Fumele Wala, que es la embajadora de Sudáfrica. La Luz Feingold, la subsecretaria de Derechos uh -huh. Humanos de, de la provincia. Alfredo Díez, que es uno de los coaches del de Barcelona. El doctor Mario Adaro, juez de la Suprema Corte. Uh -huh. Y yo creo que todas las historias son fantásticas. Todos los oradores son increíbles. Pero. La que más sentido me hace a mí es eh, Dileka Mandela, la nieta más grande nieta. De, de Mandela y que hoy está a cargo de una fundación que trata de combatir el HIV y el SIDA en, en Sudáfrica. La verdad que son oradores de primerísimo nivel que nos van a estar acompañando. La verdad que es un, se nota ahí como un proyecto bien, bien grande. Eh, te agradecemos un montón, el Gaspar. agradecido soy yo. Por venir, este, por... Bueno, también habernos puesto acá como en, en el ojo de la, la mirilla de la rendija también abierta a la crítica a confrontar eh, ciertas ideas a celebrarlas de cómo se den bienvenidas si, si trae ahí como algo de bienestar nombraste la palabra bienestar y la sí, verdad es, es muy difícil es muy difícil sí. en sí. ese contexto sí, pero ¿sabes sobre por qué todo creo? Por, por las condiciones de me imagino las condiciones materiales y, sí. y un montón de, de sí. situaciones que tienen que ver a, a ver cómo explicarlo, esto de que a veces es, es la pobreza en muchas circunstancias la que está criminalizada exactamente sí entonces no, no, so, no solo es como, es como una condición a veces social la que te impulsa a estar ahí, volver y todo un estigma social y toda una red que, que es tan compleja sí. me imagino que poder, eh, la palabra bienestar y felicidad es hasta contradictoria es en, en, ese, en ese lugar. Y sí y bueno, nos trae a nosotros, nos, nos trae a nosotros acá sí. a la mesa, como sí. una... se me parte de la cabeza, sí. Ese ruido, mira, yo comparto plenamente lo que decís. Yo tengo una crítica fuerte a las series que hace Sebastián Ortega, ¿sí? El marginal y... unas sí. una crítica muy fuerte. Porque la sociedad piensa que eso es la cárcel, piensa que en la cárcel a los chicos son violados, piensa que en las cárceles los chicos son torturados, piensa y obviamente no... Oye, pues obviamente que quizás sí, que son es, es casos, como un caldo de cultivo. Exactamente, pero no, no, lo explicaba el mono de Capanga, pues yo, yo ya me hice, yo ya soy parte de la cárcel, yo te lo decía recién fuera del de radio, me, me encanta la cárcel, estoy enamorado de la cárcel y no quiero que me saquen de la cárcel. Eh, Cuando vino el Mónica Panga, dijo, che, boludo, yo me imaginaba otra cosa. Usted no se imagina lo que uno ve en el marginal. Eso no existe. Eso no quiere decir que en el conurbano bonaerense, en, en, en, en la cárcel de Batán haya... Pero yo te digo, no, no, no he recorrido... Fui el año pasado a Chile, invitado por el gobierno de Quillota a la cárcel para, para conocer y trabajar el tema del bienestar en contexto de encierro, y la verdad que era una diferencia importante con lo que vemos en, en Mendoza. Mm. Falta muchísimo, muchísimo. Y o hay, sea, una, nota, sí, hay apoyo, una nota apoyo apoyo básicamente a y ver ya que el pibe ya, ya está hay una banda que no toquen más los tachos qué, qué hermoso la construcción pero qué hermoso también que pero es lo que a ver, pasa afuera en contexto de, de encierro y de libertad la, el, lo que hemos hablado y hemos traído acá con las la las orquestas de, juveniles de, oh. digo es para no imaginarnos de también el romanticismo uh, lo hicieron ellos no chicos está lindo hacer música con buenos instrumentos eh, es lo que, está que bueno ser. así tendría que ser mira El día que estuvimos compartiendo con, con el mono de Capanga, eh, hicimos como un, un pedido de instrumentos a, en las redes sociales, ya aparecieron. Mirá. O sea, la gente se está copando con esto. Y sí, la Me, gente... nos pasó para un día de la madre de hace dos años atrás, de que fue Pascual Porco con toda la familia a cortar el pelo y los comentarios un diario levantó la nota el, el un diario levanta la nota y los comentarios eran uno peor que el otro el más suavecito decían en sí. vez de cortarle el pelo cortarle la garganta esos eran los comentarios de la sociedad de una parte de la sociedad que sigue creyendo eso hoy con estas con este tipo de talleres que se están haciendo en todas las cárceles donde se apuesta mucho al tratamiento a la educación a la cultura a, al arte a la creatividad Eh, se puede empezar a mostrar cosas mejores dentro adentro de la cárcel. Hay una nota que yo la guardo con mucho amor, la tengo enmarcada en mi oficina de Diario El Sol, donde que la hace la Ceci Bisotto, que es una periodista que nos ha hecho el aguante. La, la Ceci, la Celia Stargo, muchos periodistas nos hacen el aguante uh -huh. todo, cada vez que hacemos algo. Claro. La Ceci le hace una nota a los chicos... De hecho, la Ceci se fue hasta Cacheuta, el día de la gira, Perfecto. una nota media página, hermosa, Perfecto. y el cantante dice... En chiste, yo creo que sí, al gordo que está escuchando. Está escuchando a todos los chicos de Conducta Calle. Vamos, saludos. Eh, yo creo que el gordo lo dijo, pero, pero lo siente. Él dijo, si mañana me ofrecen la libertad, yo no me iría. Yo me quiero ir de esta cárcel con el disco en la mano. Bueno, yo, por el disco. El año pasado tuve la posibilidad de compartir una charla TEDx y cerraba diciendo eso. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos encerrados o en una pareja tóxica o en un grupo de amigos tóxicos? Yo les garantizo porque lo vivo y porque estoy más horas de las que me corresponden de la dentro de una cárcel, muchos de esos pibes, al momento de dar una nota, son mucho más libres que cualquiera de nosotros. Ahí vamos. Gracias, Gaspar. A ustedes, chicas, me encantó. Bienvenido. Nos vamos a despedir y nos vamos con una musiquita de Regina Spector. Remember all their faces, remember all their voices, everything is different. The second escuchando La Mosquitera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 La luz llega a pleno por las ventanas. La brisa mueve suavemente las hojas en los árboles. Solo se oye el canto de los pájaros. No hay palabras huecas. Tampoco movimientos inútiles. ¿Quién podría impedir el diálogo entre dos hermanos? La muerte no te salva de nada. Sí, muchos se han muerto y nunca les pasó nada. No llegó la justicia. ¿Vos crees? ¿Vos te imaginás lo que es verse sin cuerpo y que todo lo que hiciste se te haga vivencia? enfermo, desahuciado, olvidado de sí mismo y con ganas de que todo terminara de una vez. Y así estaba cuando sintió un tirón tan fuerte que creyó que le arrancaban el esternón. Corazón nadie pudo arrancarle nunca, porque nunca había tenido uno. Ahora, pegado al cielo raso y viendo el desplazamiento de la familia, Que ya había dejado de gritar... ...se le dio por acordarse... ...del día aquel... ...en que lo conoció... ¡Gato de mierda! Siempre supe que me iba a cagar la vida... ...siempre metido en el medio... ...sabe más de la cuenta... ...al principio no me cayó tan mal... ...era gracioso y chiquitito... ...peludo y suave... Hasta leche le di un par de veces. Pero de un día para otro, creció y se le fue todo el encanto a la mierda. Y siempre, siempre, siempre mirándome, mirándome. Hable Con su... ¿Te enteraste? María Pía, ¿sos vos? Ay, nena, sos adicta al teléfono. Si acabamos de vernos en el almacén, ¿de qué me vas a hablar? ¿De las papas que compraste? Callate, y pará. Callate, oh, escúchame. Estiró la pata. Ay, ay, Dios mío. ¿Quién cagó fuego? El oh. milico de la esquina. El que no oh. saludaba a nadie. El marido de la rubia estirada esa. ¿Y vos cómo te enteraste? ¿Y oh. vos dónde vivís? Yo ju justo... Salí a sacar la basura. Ay, mira qué casualidad. Vos justo estabas ahí, siempre justo estabas ahí. Eh, mira, Consuelo, no sé lo que me querés decir con eso. Yo estoy siempre donde tengo que estar. Y justo bueno. lo vi. Sí. ¿A quién? ¿Al tipo? No, boluda, al gato. No te estoy diciendo ay, que el tipo ay, se murió. Ay, me agarrás distraída. El, el pobre bichito, el pobre bichito salió espantado por los gritos de la pobre mujer esa. Ay, pobrecita. Tenemos que ir a verla, María Pía. Sí, sí, sí vos con tal de entrar a esa casa, eh, cualquier cosa. Ay, bueno, Sí, bueno. Dale, esta es tu oportunidad, te conozco. Eh, bañate que te paso a buscar a las tres, dale. El gato lo seguía observando. Y él flotaba como un globo pinchado a medio vuelo. Tan prolijo que fui para hacer las cosas. Todo bajo llave y con los candados correspondientes. Y ahora está boluda... Ay, nena, por suerte le pude sacar las llaves. Mira, agarrada las tenía. ¿Sabes qué? Yo era capaz de cortarle la mano a tu padre. Pero estas llaves ahora son mías. Virgen de Guadalupe, que pueda abrir la caja. Se abrió. Nena, se abrió. Mm. Mira todo lo que guardaba acá. ¿Dinero? ¿Documento? ¿Y esta carta? No, no es nada, no es nada, nena. No es nada. Esto hay que hacerlo desaparecer. Lo que me faltaba es que este boludo, además de dejarme viuda siendo yo tan joven, me comprometa. Michi, Michi, solta eso. Michi venía acá, solta eso. Claramente recordaba que aquel día llegó con eso que sentía en el pecho, después de terminada la tarea. Ese aire extra amontonado a la altura del esternón. Sin perder tiempo, había guardado la cartita que le dio aquella joven. Estos guerrilleros se mueren y siguen creyendo que el mundo va a cambiar. <risa> que van a lograr que sea como ellos pretenden. Querían inundar las calles de hijos con sus ideas y esa moral revolucionaria con la que soñaban entrar en el cielo de un mundo mejor. ¡Pobres tipos! No tenía ni idea que el plan era otro. Decirle a la mujer que le dio la cartita que se le entregaría a los familiares cuando en realidad... Siempre supo que nunca lo haría. Fue una mentira que lo fue matando lentamente, hasta arrancarle el esternón. Y aquí estamos, acabamos de escuchar el capítulo 2 de Radioteatro, sí. El Equilibrista. ay Sí, El Equilibrista que es uno de los amores que tenemos. Esto con el Quique, con la Mariu, con la Pame, con la Pauli y con la producción acá de La Mosquitera que pudimos hacer este sueño hermoso a partir del texto de la Mariu Carrera. Esto empezó siendo una obra de teatro y dijimos acá... Hagamos un radioteatro. Nos abrieron las puertas. Y así es que estamos muy felices de poder compartir esto con todos ustedes. Que son estos capítulos de radioteatro. Esperamos que prontito salgan unos nuevos capítulos. Eh, Bien. Eh, estuvimos charlando acá un rato largo. No, nos hemos salteado. Salió antes el capítulo. Y, <risa> y ahora iremos a compartir una agenda. Y, y bueno, nos han quedado muchas preguntas, muchas cuestiones para indagar eh, por ahí desde desde la lo apresurado, desde la ignorancia, desde la falta de preparación, a veces las cosas van saliendo así como a los ponchazos pero bueno, van saliendo uh -huh. y está bueno re contra mil agradecemos la llamada sí, del oyente eh, Ana María Bueno, que estuvo muy buena la crítica a la selección de la música, yo en eso comparto un montón y esto de las de la cárcel del contexto de encierro que que si no tenemos eh, si no nos toca digamos si no nos toca personalmente es como un mundo totalmente ajeno invisible que no, no que existe más que por la ficción como por una serie una película que vi por ahí y que me que me es tan ajeno, que me es tan como un montón de cosas, como en las que somos totalmente eh, a los un colega que labure ahí, como una amiga que tengo que labura ahí, claro ¿eh? a hasta lo sumo que, un colega ahí. Mira qué loco te te animás a trabajar ahí con todo un estigma, con todo un y y hemos estado también a la vez transitando eh, algunas noticias vinculadas con esto, por ejemplo, ahora más temprano en el sute y en la mañana lo estuvieron promocionando había un encuentro para tratar el tema de esto de la reducción de los años en la pena en las condenas esto de que los niños las niñas puedan ser juzgadas y penalizadas por actos criminales entre comillas vamos a decir y bueno y to todo todo Todo es tan complejo que podríamos eh, ahí ampliar un poco la mirada. Esto de, de la criminalización de la pobreza y ver qué personas terminan en las cárceles, en los penales y qué personas no. Quienes gozan de la impunidad, qué, qué participación tiene el Estado, el derecho eh, en estos sistemas, ¿sí? estos sistemas que, que más que tengan programas para una reinserción de las personas, habría que ver bueno cuál como la realidad me gustaría escucharlo desde las personas que, que han transitado esa situación. Exactamente, yo creo que, que eso eh, veo que está bueno que sigue abierto el espacio uh -huh. para, para otras miradas, para, para otras voces, eh, podemos seguir chequeando esas voces, en realidad ver Eh, recién nos hablaba Marta, que trabaja en el penal de mujeres. No solo otras voces de otros sectores, sino también en, en esto de los distintos roles. Claro. Que no es lo mismo que venga el director de cultura que venga, que sea una profesora eh, de que va, no sé, que va a dar clase. Como digo, tengo compañeras que van los miércoles a dar clase de informática al penal de mujeres. Bueno, digo. Hay muchas voces en ese sentido también que tiene sí, que ver con... la familiar que, oh, fami quiere, que quiere ir a visitar, cómo es tratado, ¿Sí? eh, cuáles son las relaciones de poder que hay ahí en, en esa institución. A ver, de lo más uh -huh. diverso como personas vemos en el mundo y con personas en relación al tema hay. En ese sentido, digo, celebró el espacio que vamos, ma vamos por más, por escuchar, por... Mm, Digo, que sea el crecimiento y aprendizaje para todos. Exactamente. Hay una música. Eh, y nos estamos despidiendo con esa música. ¿O cómo sería la cosa? ¿Querés, negrita? No sé si te, te animás a que busquemos acá eh, en el WhatsApp algunas invitaciones que, que mandaron nuestros compañeros que nos dejaron. A ver, si ¿sí tenemos. Nos dejaron solitas, negra. ¿Te has dado cuenta? <risa> <risa> con la. Sí. Este, con la agenda Permiso Por favor, ¿Pase? pase ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí Buenas tardes a la, a la audiencia y buenas tardes a ustedes compañeros. Buenas tardes, Ana Clara está hablando, nuestra operadora eh, Ya que estamos hablando tanto de, de la cárcel y del contexto de encierro eh, Estoy segura que en el borbodón en el penal de mujeres, nos están escuchando porque Vamos ponen la mosquitera al palo Y en el pabellón 14B, que es el pabellón de la disidencia de Bolón Surmer, también nos están escuchando. Ahí va. Wow. Está todo el tiempo, hasta en la noche, la mosquitera andando. Les mandamos un saludo, porque es, pasa bastante seguido que hablamos de ellos y muchas veces nos escuchan. La mosquitera arma dos programas, un programa en el Borbollón y otro programa en Agua de las Avispas, en Cacheuta. No, no llega la señal de la radio. Ah, mira. Ya vamos a hacer algo para... Para, para que llegue, y para que llegue no se escucha ninguna radio, no solo La Mosquitera, porque está entre medio de la montaña, allá en Cacheuta, vamos a gestionar de alguna manera una antena, ellas no nos están escuchando, pero los otros mm. penales, les mandamos un gran abrazo, un gran saludo, eh, por lo general llaman, a veces piden temas, así que si nos escuchan, les mandamos un abrazo. Por favor, así es, un abrazo a todas ellas y a ellos. Brother, welcome to hell A to, no si ya me van a electrocutar. Hey, condenado a la pena capital A la inocencia, ni uno lo quieren ver Hey brother, welcome to hell Welcome to hell. En paz donde todo puedes comprar. Starving o starvando depende del capital. En mi futuro está escrito y no me puedo defender. Hey brother, welcome to hell. Ya llegó la hora, hermano chicano. Ya llegó tu hora, azoamericano. Inglés te escriben estado contra la humanidad. Existen derechos humanos. I just lost Contra la humanidad Existen derechos humanos Estás escuchando La Mosquitera. ¡Volvemos! ¡Invitámoslo! invitado. Invitamos, invitamos. ¡Pablita! ¿A dónde nos querés invitar, por favor? Ya, invítame una cerveza. No. ¿A dónde? <risa> una cerveza. ¡Qué frío! No, no, no chocolate. empezaron las vacaciones. ¡Sí! Empezaron las vacaciones, por fin. Los docentes están saltando una pata. Y los chicos, mira También. También. también gritaron de todo. Gritaron. Vos. Sí, sí, sí. Muy felices porque hay dos semanas de receso invernal. Y hay algunas actividades de vacaciones en el Tragún Este espacio cultural tan querido Hay un ciclo de títeres de teatro, de música infantil Del del día 9 al 21 de julio ¿sí? Va a haber de todo La entrada a los espectáculos es de 80 pesos Así que Super, más que invitados Para toda la familia con ese precio Y hay una peña La Gran Peña Poderosa el domingo 7 de julio a las 10 horas en la calle Matusollo 6304, asentamiento Los Hornos El Sauce, por acá nomás, que también muy invitados es de la organización La Poderosa. ¿sí? Otra peña folclórica que van a ver bailarines al viento que hice Juanpi Fernández, Lucy y Seba Alefunes, dúo nuevo cuyo, también el domingo por si... Sí, no querés irte a la Peña Poderosa Tenés otra Peña a la que puedes ir Domingo 7 de Julio, 12 horas en Sargento Cabral 23.64 de las Heras El valor de la entrada va a ser de 100 fam Todo el domingo Bueno, se juntan varias cosas, pero no importa Todo. Vamos bueno, querés otra cosa de miércoles El miércoles Bien, miércoles de 10 de Julio De vacaciones, ya no tenés excusa Hay un encuentro de meditación y sonido de 18:30 a 20:30 horas el valor es de 400 pesos en Guaymallén Mendoza los cupos son limitados y los facilita Laura Gabay. te paso el número de teléfono es 2614 60 42 96 ah eso me quedé pensando que era una actividad para con los pibes no es para cuando terminan todas las actividades de los pibes que terminas con la Claro. con los resortes, con la cabeza, te vas te vas a meditar porque a bajar un cacho. Y Laura Gavay, no, queríamos comentarle que nos llega el dato de ella y estuvo en contacto con nosotros con el tema de adultos mayores. Ella es una terapeuta y nos llega por ese lado la invitación, por eso la hacemos. Una excelente terapeuta, musicoterapeuta. Así que bueno, nos vamos. Nos estamos yendo. Viernes. Y de vacaciones, creo oh, también. Sí. Creo que el viernes que viene ya no nos estaríamos escuchando ni viendo. Bueno, podemos vernos, pero. Así, eso es lo que me está pareciendo. Dejamos un. Una inquietud ahí, Alay. Una inquietud, pero yo creo que viene siendo así, que estamos organizándonos a ver quién quién va, quién viene. Y ante la duda ya me estoy atreviendo a decir: le dejamos un besote inmenso a nuestros compañeros, a la, a la PAME, Hugh está en San Rafael, eh, al Quique, Lucero, uh -huh. saludos, eh, que estaba saliendo ahí de un acto de sus cuestiones laborales y no pudo llegar, y sobre todo a ustedes, a la audiencia, muchísimas gracias por estar ahí, eh, por escucharnos, por compartirnos, gracias Ana Clara, muchas gracias, Zarpada hermana, gracias Paula Hermanaza, gracias Negra Y muchísimas gracias a todos Hasta no la perdés. próxima